noemí han tenido una reunión con el procurador general de río negro eh, para plantearle algunas cuestiones concretas con respecto a la causa solano nos querés contar un poco claro en la reunión participamos la asamblea por los derechos humanos de neuquén pero también la asociación de familiares de víctimas de la de la dictadura de acá de este de Viedma, bueno, de Río Negro, vamos a decir, abarca todo Río Negro, y también dos personas del grupo de apoyo eh, en el juicio de Solano, Natalia Cantero y Viviana Sorsque. Bueno, así que hubo planteos sobre el tema Solano, pero planteos generales eh, referidos a la violencia institucional, al crimen de Estado, del que hay tantos ejemplos en Río Negro y a la función que tuvo hasta este momento, hasta el año pasado, el Ministerio Público en la investigación de, de esos casos de violencia institucional. Y hablamos de lo que estos organismos esperamos, de la procuración este, del Ministerio Público de la acusación de Río Negro Eh, me habían preguntado por qué la Asamblea de, de Derechos Humanos de Neuquén pidió esta entrevista. En realidad, porque somos Asamblea por los Derechos Humanos pero de Neuquén y del Alto Valle y estamos trabajando, en la medida de nuestras posibilidades, tratando de apoyar eh, a los abogados y a los familiares de Solano. Así uh -huh. que nos incumbía esa parte. Pero también hay miembros de la PDH, que son de chipoliti de Cinco Saltos, o sea, de la provincia de Río Negro, y estamos muy preocupados por la cantidad de violencia institucional que se despliega en esa provincia sin que nadie lo pare, tanto, digamos, en la... en, en la pequeña... En el, en, en el episodio de los sábados a la noche, en que apalean impunemente a cualquier chico que tenga un gorrito y sea un poco negrito, eh, como en los grandes crímenes de Estado o los crímenes que no fueron investigados en la provincia de Río Negro. Así que de todo eso se habló con el procurador poniendo el acento en que Solano está en su etapa decisiva porque el 2 de julio empiezan los alegatos y que es necesario tener un ministerio público de la acusación a la altura del, del desafío que significa un crimen de estado con un, un homicidio, que es el de Daniel Solano, en una causa que lleva ya muchos años, como seis, donde se han destapado otros delitos con complicidad que alcanza desde el Poder Judicial a la anterior Procuración, las empresas por supuesto beneficiarias de esos delitos y bueno es un caso testigo ¿no es cierto? de lo que pasa en una provincia cuando las instituciones estatales no cumplen la función para las que han sido creadas, por ejemplo el Ministerio Público de la Acusación y más aún se ocupa de embarrar la cancha para que otras instituciones este, estatales tampoco puedan cumplir su cometido, en particular si es que había intención del Poder Judicial de hacer justicia, en el caso de Solano tendría que haber sido esto hecho eh, hace varios años. Y bueno, de todo eso se habló con el Procurador y mmm, la verdad que él la tiene clara, la tiene clara y la dice muy claramente, ya había hecho declaraciones públicas hace un mes, una cosa así, manifestando su absoluta decisión de no eh, ser flexible a presiones oficiales, ¿no es cierto?, de otros poderes, eh, para llegar, poder llegar desde su función a ser realmente el, el, el, la instancia dentro del, del, del mecanismo judicial donde se pueda tener juicio y castigo para los agentes públicos, en general la policía, pero no, no solamente, que cometen crímenes de Estado. O sea, el, el apaliamiento sin consecuencias, eh, digamos, trágicas que ocurren en las comisarías contra los jóvenes, Eh, y sea los los, los crímenes que hay varios registrados en esa provincia. De eso se habló, la verdad que salimos con la convicción que el procurador va a iniciar, eh, un, digamos, un, un programa de política fiscal, de política de los fiscales, de la fiscalía, que empiece eh, a poner coto a... a digamos a estos episodios de violencia estatal por empezar hay un protocolo de hace dos días que está de alguna manera este indicando cuál debe ser el camino cuando hay una denuncia en contra de la fuerza policial y nosotros bueno, yo voy a decir en el singular yo salgo con la impresión fundada en una reunión que duró dos horas que este Ministerio Público y este Procurador eh, van a iniciar una acción para que realmente este panorama cambie diametralmente, que es lo que hace falta, porque si cambia un poquito es igual que nada. Yo tengo, digamos, en este momento he salido con con la convicción de que el procurador lo va a intentar uh -huh. bueno está por delante los días que faltan las semanas y a lo mejor los meses pero no tendría que pasarle unos pocos meses para que podamos decir si realmente lo intenta en serio y pone toda la fuerza de su cargo en ello o son palabras que el viento lleva uh -huh. eh, yo creo que él va a ser Digamos, va a apuntar los cañones donde debe ponerlo y va a accionar este para que esto cambie y es con esa esperanza que nos despedimos Qué de él bueno de bueno, mí te agradecemos inmensamente ¿eh? a Yo, vos no, a, a, a las otras compañeras y compañeross <ríe> ¿no? gracias bueno.